el círculo secreto abrimos la revista Nature año 2010 han pasado 10 años a una revista científica se publican una serie de profecías de origen científico claro Ese escrito, insistimos, del año 2010 Hablaba de qué podría pasar en Estados Unidos en el año 2020 Y ese pronóstico en el año 2010 sobre lo que iba a pasar en Estados Unidos en el año 2020 decía lo siguiente. Habrá una enorme inestabilidad en Estados Unidos. El país puede colocarse incluso al borde de una guerra civil. Insistimos, estas eh, profecías eh, no las hacían vidente, no tiraba el tarot, no, no, las hacían científicos. Todo tiene un matiz, eh, por supuesto, y lo vamos a conocer hoy aquí en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, qué tal por Guadalajara? Bien, de momento bien, aquí estamos desfasados ya totalmente. Eh, eh, mira, Galicia, oye, estupendamente Galicia, ¿eh? El próximo lunes va a entrar no en fase ni cero, ni uno, ni dos, ni tres, sino que las va a superar, se va a convertir en la primera provincia, en la primera comunidad, o sea, que eh, llega a la nueva normalidad. Y Guadalajara no estáis mal, ¿eh? No, no, no, aquí estamos, estamos ya disfrutando de, de esto, de la fase 3, sí, sí, y sí. bien, muy bien. Pues al ladito de Guadalajara eh, tenéis a Madrid, eh, que está en fase 2 y comenzándola, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí, lo, lo, lo sabemos, lo sabemos, ¿Sí? nos solidarizamos con los madrileños. ansia sí, sí, sí, sí, viva, que... ansia viva, lo que hay aquí ya. <ríe> Bueno, vamos a comentar esta historia. Una historia que nos eh, habla, en principio, de profecías eh, científicas, pero vamos a conocer un poquito más eh, de qué va esto, científicos eh, profetizando, anunciando el futuro. Sí, yo, yo creo que, fíjate, una de, de las grandes preguntas así existenciales que, que siempre acompañan a la humanidad es eh, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿no? Entonces, eh, lo curioso es que ahora mismo la ciencia lo que trata es de averiguar eh, hacia dónde vamos en función de dónde venimos. Es decir, conociendo el pasado, si somos capaces de hacer vaticinios sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y en este sentido están surgiendo una serie de disciplinas, eh, la mayoría además naturalmente pues eh, apoyadas gracias a los grandes desarrollos informáticos que hay ahora mismo en, en marcha, que tratan de convertirse en, en ciencias predictivas, incluso algo que, que es bastante ajeno eh, a, lo, a la idea que nosotros teníamos, por ejemplo, de la historia, como es precisamente esto, ¿no? el, el estudio de la historia, Eh, que siempre se ha pensado que realmente no obedece a ninguna ley, aunque se ha intentado. Por ejemplo, yo recuerdo que en el siglo XIX hubo muchos historiadores muy positivistas que trataban de comparar la evolución de las grandes civilizaciones del pasado, de los grandes imperios, como si fueran organismos vivos, como si fueran entes biológicos, Que, que nacían, crecían, se multiplicaban para formar imperios y luego ya entraban en una vejez hasta el punto de que, de que ya finalmente fallecían, ¿no? o, de, o se disolvían y se desintegraban como imperios. Entonces eso más o menos era algo que muchos historiadores en el pasado trataban de defender, eh, veían como había determinadas leyes como ocultas que eran las que movían la historia, pero luego poco a poco en el siglo XX esta idea de los historiadores se fue abandonando. ¿no? Y además yo creo que también hasta cierto punto es... Eh, muy tranquilizador, existencialmente hablando, porque demuestra que tenemos libre albedrío, que las sociedades tienen un futuro por delante que está por escribir, que no están sujetas a, a determinaciones, pero ahora eh, resulta que, claro, disponemos de muchísimos más datos que nunca, y podemos analizar la, la realidad... Que, extrayendo como digo información de donde antes no pensábamos que la había, todo el tema este de, del Big Data, todo el tema de la minería de datos está empezando aplicándolo hacia el pasado, nos está revelando una serie de patrones, una serie de tendencias de, de inclinaciones como si fuera ahí a veces como una especie como de engranaje oculto, de maquinaria que parece que va moviendo las sociedades que va moviendo los países y a partir de ahí sí que se pueden empezar a hacer algunas predicciones de lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso es lo que están haciendo de determinados científicos que combinan un poco filosofía, antropología, matemáticas, estadística, para hacer estos, estas, profecías, ¿no? estas profecías de la historia. Pero eh, estos eh, científicos, estos matemáticos, eh, ¿el origen de esas ecuaciones de dónde toman? ¿Por estadística, por población? Eh, ¿Qué factores son los que tienen en cuenta? Bueno, pues, lo que hacen es eh, tirar un poco de todo, es decir, por ejemplo, cogen eh, datos datos demográficos, eh, datos por supuesto económicos, también por ejemplo datos políticos, eh, evidentemente tiran mucho de la, de la economía, pero también de algunos aspectos Eh, más sutiles o más cualitativos, como pueden ser, por ejemplo, si ya ha habido determinadas crisis sociales en el pasado y por qué se han producido esas crisis sociales, que pueden ser de tipo religioso, pueden ser de tipo, por ejemplo, la que está ocurriendo ahora, ¿no? que, que en Estados Unidos, que tiene un importante factor de, de, tema, de tema racial, ¿no? de determinados derechos y de igualdad. Entonces, van cogiendo todo eso, lo que se trata es de que esos factores le, le, le atribuyan unos determinados números para que luego, a partir de ahí, puedan intentar ver si, llevado a determinadas gráficas y a determinadas proyecciones matemáticas, pues se pueden extraer algunas leyes, ¿no?, o algunas regularidades en el tiempo, o por lo menos en qué determinados contextos ocurran determinadas cosas en función de determinadas variables, ¿no? Pero en principio ellos cogen un poco todo porque, claro, la historia de la, la, las personas no somos partículas subatómicas, entonces... De lo, de lo que nosotros te, nos movemos por, por simbolismo, nos movemos por intencionalidad, nos movemos por ideología, entonces la crisis puede venir eh, manifestándose por, o los derroteros que sigue una determinada nación pueden fluctuar por diferentes por diferentes caminos, ¿no? por caminos muy distintos. Entonces, en principio, están abiertos a todo y luego el tema está en cómo ellos lo tratan de traducir eso a, a números, ¿no? que es ahí donde luego puede haber el debate de hasta qué punto realmente se puede traducir realidades como muy cualitativas, como estas que estamos hablando, a, a la frialdad de, de unos guarismos numéricos. ¿no? Que en el fondo lo que dicen es que gracias a esos algoritmos se puede conocer el presente, pero se puede intuir el futuro porque se repetirán patrones. Claro, esa es la idea, o sea, la idea es por eso digo que ellos no parten de, de esto no es mmm, ponerte con el péndulo como tú también decías el tarón de la bola de cristal sino que ellos lo que hacen es que examinan los datos del pasado y en función de los datos del pasado mmm, ven tratan de identificar determinados procesos y luego si esos procesos resulta que si en el pasado se han ido repitiendo periódicamente de una manera regular en varias ocasiones pues si las condiciones no parece que hayan cambiado demasiado, lo lógico es pensar que en el futuro inmediato, se van a, o no tan inmediato, se van a repetir. ¿no? Que es un poco el caso que tú comentabas al principio, de este, de este profesor de la Universidad de Connecticut, que de pronto en 2010 escribió una carta en, en la revista Nature, donde ya vaticinaba, y además es, es perfectamente público, se puede leer, y ahora mismo casi yo diría que lo que aparece ahí... Eh, si no te dijeran que se escribió en el 2010, parecerían no casi crees, titulares eh. de prensa que se están escribiendo hoy día. Habla exactamente de inestabilidad y estamos hablando, de crisis. Per perdona, eh, Juajo, estamos hablando de la revista científica más reconocida en el mundo, eh, que parece un horóscopo. ¿eh? pero Sí, es que además la, la forma en la que esa, esa carta llegó a la revista Nature es muy particular, porque en el año 2010 claro, más o menos, eh, bueno, pues estaba ya valorando que se estaba entrando en una nueva década, ¿no? Entonces, en el número de enero de la revista Nature, lo que hicieron fue eh, hacer un artículo, una especie de reportaje de estos muy habituales que suelen hacer, pues, por la revista de divulgación, además como a principio de año, eh, pues lo que hacen es que pidieron la opinión de una serie de expertos sobre cómo serían los grandes avances científicos y tecnológicos Dentro de 10 años, o sea, como si fuera en la década siguiente, hacia el 2020. Y de hecho el artículo lo llamaron así, visiones del, del 2020. Bueno, pues esto lo publican en enero, y ese mismo mes de enero, después de que la revista ya es leído por, leída por, por mucha gente, pues este profesor, que se llama Peter Tarkin, de la Universidad de Connecticut, que él es ruso, pero ahora reside ya en Estados Unidos, él de pronto manda una carta diciendo que, que como diciendo que, bueno, que siente un poco aguar la fiesta, pero que realmente las visiones, que te puedes imaginar, pues que todas eran como muy optimistas, como muy luminosas, de que iba a haber grandes avances en, en biomedicina, en biotecnología, pues que él decía que no había que ser tan optimistas y que seguramente ese futuro tecnológico y científico tan esperanzador se iba a romper hacia el 2020 porque él preveía que iba a haber una eh, importante crisis en la siguiente década. Uh -huh. que, que esto eh, iba a ocurrir, Y que, y que, bueno, pues como digo, iba un poco a torcer ese destino, que, ese horizonte que se parecía tan prometedor, ¿no? Y eso él lo hace, en principio, en esa carta, no está como muy desarrollado, pero luego, en el año 2012, la propia revista Nature sí que le va a hacer una entrevista y ahí va a desarrollar sus ideas, ¿no? Y va a tratar de, de explicar de dónde viene esa predicción que él ha hecho, que como digo, no es, no es gratuita, sino que responde a una disciplina que él denomina quileodinámica que es pues, la dinámica de la historia, ¿no? Clio es la musa de la historia en el mundo griego uh -huh. y él se ha dedicado a desarrollar esa esa disciplina. Sí, porque él ha hecho un seguimiento no, de acontecimientos que han sucedido en Estados Unidos a lo largo de diferentes años y hay unos datos como que hay, de alguna forma, se van repitiendo y dan como consecuencia esto que es lo que él manifiesta. Porque en un principio, claro ante estas pers perspectivas todas positivas para el año 2020 de que iba eh, todo fantástico, eh, era como muy atrevido y muy arriesgado que él hiciera esa predicción. Y entonces es como que él en, en Nature eh, lo que hace es desarrollar esa teoría que él está defendiendo demostrando que sí es factible lo que él dice. Claro, y además él, él intenta eh, hacer algo que en historia es muy difícil, ¿no? pero que sí que ocurre y estamos habituados que ocurre en lo que se denomina las ciencias duras ¿no? pues como la física, la química. Es decir, que tú puedas hacer una predicción, tú tienes una hipótesis y la única manera que tienes de confirmarla es que efectivamente anticipes o vaticines que esa hipótesis se va a cumplir. Bueno, pues él para demostrarlo lo que dice es, en el 2020 va a haber una crisis que va a llevar casi al desastre a Estados Unidos, un, un proceso de desestabilización ...que no se ha visto en los últimos 50 años. Y lo que tú decías, eh, Silvia... Él, ...él lo que hace es que había analizado el pasado... ...y él, además en la propia revista Nature... En, ...en ese año 2012 ya presenta una gráfica... ...donde expone que cada 50 años... ...Estados Unidos se ve sometido a una crisis importante. Eh, entonces, eh, evidentemente no son fechas exactas... ...pero aproximadamente cada 50 años. Él detecta una primera crisis en torno al año 1870 luego una segunda hacia el año 2000, perdón, 1920, una tercera hacia el año 1970, y por lo tanto, si se ha, se ha cumplido esos periodos críticos eh, en tres ocasiones anteriores, pues él vaticina que tiene que haber, dentro de 50 años, tiene que haber otra crisis. Claro, si la última que él localiza es en torno a 1970, pues sumándole 50 te sale 2020, ¿no? Uh -huh. Ese es el, el planteamiento. Pero claro, él. Es lo interesante eh. de esto no es que él, de estas cifras, ¿no? Porque dices, vale, pues muy bien. El tema está en que él también trata de explicar por qué ocurre eso. Uh -huh. El mecanismo social económico, político, que es lo que permite que cíclicamente, parece como que el destino de, de Estados Unidos está sometido a estas crisis periódicas, que además parecen casi como de, de reloj, ¿no? Es decir, se van cumpliendo aproximadamente cada 50 años. Es que las eh, profecías matemáticas eh, utilizan un sistema, una bueno, pues eh, una forma, unos algoritmos eh, que dan resultados eh, cada meses y cada años, pero que son eh, bastante exactas en el sentido de que se pueden acertar no con eh, nombres y apellidos, eh, pero sí cosas relacionadas con elecciones, eh, con eventos, eh, con certámenes, eh, con premios. Sí, bueno, la, la diferencia, por ejemplo, este caso de Peter Tarkin es muy interesante porque, fijaos, en el 2010 todavía no amaba ni Trump. Sí, claro, est claro. No estaba nada ahí, ¿no? Es decir, que ahora podemos pensar que, bueno, por supuesto era imposible saber que iba a fallecer un, un ciudadano norteamericano ¿no? como George Floyd eh, por, por culpa de brutalidad policial, o sea, era imposible saber eso. Pero él sí que detectó una especie de, de problemas dentro de las élites, que eso es lo que se está repitiendo. Es muy interesante porque él dice que las crisis sociales, estas que afectan a Estados Unidos, no están provocadas por la base social, sino que vienen de arriba abajo. Por una, por una serie de, de competencias y de luchas intestinas que hay entre la élite económica y la élite política en Estados Unidos. ¿no? Es donde él pone la mirada y es un poco el pensamiento eh, digamos más original que explica por qué periódicamente se está produciendo esa conflictividad en los Estados Unidos ¿no? luego está claro esto eh, es yo creo que es lo más atrevido lo más audaz que hay ahora mismo en, en ciencia predictiva aplicada a la, a la historia porque claro él habla se atreve a hablar de, de 50 años ¿no? luego está lo que tú comentas que son vaticinios más inmediatos que se han estado utilizando y nosotros por ejemplo en, en la Rosa de los Vientos, como siempre coincidimos con en la entrega, por ejemplo, de los Oscar, uh -huh, pues sí. habitualmente nosotros Te tratamos de llevar eh, también un poco. ¿Qué se está diciendo científicamente? ¿Qué es lo que dice eh, el Big Data? ¿No? Exacto. Entonces, ahora ya además muchas empresas que teniendo en cuenta todo el uso que se está dando al big data, eh, a todo lo que es la minería de datos, pues tratan un poco de digamos, de, de competir entre sí y de mostrar sus resultados atreviéndose a pronosticar quién va a ganar determinados Oscars o quién va a ganar, por ejemplo, unos mundiales de fútbol o, o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces esto se está utilizando, nosotros aquí periódicamente pues lo, lo traemos eh, se está sofisticando eh, suele ir razonablemente bien pero, por ejemplo, también se utilizó en, en tiempos de las elecciones de Obama para eh, sustituir a lo que son las típicas encuestas electorales es decir Tratar de mirar cuál es la actividad en redes, donde nosotros volcamos muchísima información en las redes sociales, y a partir de ahí que estos sirvan como auténticos pronósticos para saber quién va a ganar las elecciones. Y lo cierto es que, por lo menos en determinadas elecciones, yo recuerdo que lo de Obama fue cuando más se empezó a utilizar, eh, daba buenos resultados. Es decir, coincidía bastante, eh, incluso en porcentajes, lo que era luego el escrutinio electoral con lo que se había pronosticado a partir de la dinámica de las redes sociales. Yo creo que esto ahora... Está ya fracasando, porque ahora mismo las redes, como bien sabemos, bueno y aquí además en La Rosa lo hemos comentado muchas veces, eh, están muy adulteradas, está distorsionando mucho porque ya se están eh, manipulando a través de, de cuentas fantasma, ¿no? de, de bots, y claro, todo eso hace que realmente ya no sea un reflejo de la verdadera claro. voluntad de lo que luego van a ser los votantes. Y claro, eso hace que este tipo de pronósticos basados en las redes sociales ahora mismo parece que ya no, no son tan buenos. Incluso uno que hubo hace unos años, que también parecía como muy prometedor, que era tratar de averiguar por dónde se iba a extender la gripe en función de las consultas que hacía la gente en Google. Exacto. Porque sí, claro, sí, sí. antes de que la gente se diagnostique médicamente que alguien tiene la gripe, lo que tú haces es ir a Google a meter los síntomas uh -huh. y entonces claro tú vas consultando pues dolor de cabeza eh, dolor de garganta eh, tal y eso claro Google recibe muchísima información que empezó a, a tratar de, de bueno pues de analizarla y además de compartirla con las instituciones sanitarias de las autoridades sanitarias de Estados Unidos y es cierto que durante unos años funcionó bien, eran capaces de anticiparse por dónde estaba evolucionando la gripe en los diferentes estados de, de Estados Unidos, antes incluso de que eh, lo tuvieran, digamos, los centros sanitarios, tuvieran constancia los centros sanitarios. Pero luego, poco a poco, lo que ocurrió es que eh, Google cambió el algoritmo de búsqueda y si os dais cuenta, hubo unos años donde se empezó a introducir lo que se llama el autocompletado, que es que tú vas escribiendo y te va ofreciendo determinados conceptos en la búsqueda, que se supone como que te ayudan o que te orientan. Pero claro, el problema es que entonces tú ya dejas de, de digamos, ser espontáneo a la hora de, de comunicarte con Google y te dejas condicionar por las palabras que te aparecen ahí. Es decir, que, que parte del contenido te lo selecciona el algoritmo. Entonces, claro, esa distorsión hace que ella, eh, a veces, eh, eh, dé datos equivocados. Y se vio que luego ya ahí, después de que se introdujo este sistema de autocompletado, ya no era tan eficaz para hacer este tipo de pronósticos sobre la, la difusión de determinadas enfermedades en Estados Unidos y hablando... que, que sobre este asunto que estás eh, diciendo el otro día publicó la revista que tú mencionas en eh, Nature, un estudio eh, fundamentado en eh, lo que se, en Oriente fundamentalmente, en buscadores, en Google o en otros en los que existiera en cada país una serie de eh, búsquedas eh, que descubrieron que había mayores, y lo publicó en Nature, ¿eh? el otro día, el lunes pasado, creo recordar, eh, esta publicación hacía alusión a una serie de, eh, de cosas eh, médicas que... ...eran extraordinariamente altas y llamativas en agosto pasado. Y luego los eh, responsables eh, de la publicación de esta investigación eh, científica... ...fueron a los eh, vídeos en las eh, proximidades eh, de Pekín, en hospitales... ...y descubrieron que había un gran tránsito de gente uniendo una serie de datos, han descubierto, han teorizado sobre la posibilidad de que el virus, porque los síntomas médicos que estaban metiéndose en los buscadores en, en Oriente, en China fundamentalmente, tenían mucho que ver con el coronavirus. Y han teorizado sobre la posibilidad muy cierta para ellos de que desde el pasado mes de agosto estuviera el virus rondando ahí, casualmente gracias a este método y en esa misma revista. Sí, es que es que claro, fíjate que antes lo que se hacía para obtener datos, tú tenías que echar mano de encuestadores. Pero es que ahora nosotros mismos ya somos la base de datos, estamos suministrando constantemente datos a este sistema. Lo único que hay que hacer es mmm, tener capacidad para poderlos eh, analizar. ¿no? Luego está todo, por supuesto, todo el tema de protección de datos. Pero lo que tú has dicho, que además creo que el estudio lo lo hicieron lo hizo la Universidad de Harvard, me parece que es el, los que lo hicieron y lo publicaron, hecho, efectivamente lo que se trata es de, de comprobar determinadas dinámicas Que, que, que revelan comportamientos y que revelan determinadas conductas ¿no? eh, en el caso este que estamos comentando, eh, bueno, es, no es una profecía exactamente porque sí que lo que se constata son como unos movimientos extraños que, a partir de los cuales tú puedes deducir eh, a qué intención O qué, o qué causa está provocando lo que tú señalabas, estas mm, consultas ¿no? y luego qué reflejo tienen además con, con esas eh, fotografías o esas imágenes vía satélite pero por ejemplo hay un caso que se hizo que en el año 2010 que este se publicó en la otra revista también conocida ¿no? pues está Nature, pues tenemos a, a Science y en el año 2010 lo que hicieron fue analizar los movimientos que los usuarios tenían entre determinadas ciudades eh, a partir de los teléfonos móviles Es decir, se, durante tres meses fueron rastreados todos los itinerarios cotidianos de 50.000 personas siguiendo eh, la señal de los dispositivos móviles de sus teléfonos. Y de esta manera, se, el, el algoritmo que, que se utilizó fue capaz luego de adivinar cuáles iban a ser los viajes futuros de toda esa población en, eh, con un 95% de, de aciertos. Porque evidentemente somos animales muy rutinarios. Y entonces, claro, la manera que nosotros tenemos de que, de que nos puedan seguir y de, de ver precisamente cuál es nuestro comportamiento, lo estamos eh, exponiendo, ¿no? en ese sentido somos transparentes, a través de nuestro teléfono móvil. Todo esto, por supuesto, se hizo simplemente como un, una herramienta de, de análisis o una prueba que se hizo, eh, era todo con datos absolutamente anónimos, no se identificaba en ningún momento a quién pertenecía eh, ningún teléfono, pero en cierta medida... Es un poco también lo que ha ocurrido con el coronavirus y este tipo de aplicaciones que ahora se tratan de hacer ¿no? para rastrear por dónde va la enfermedad. Aquí lo que se hizo fue para tratar de ver cuál iba a ser los viajes futuros. Uh -huh. Y ya digo, hubo un 95% de aciertos, que es una, una estadística, pues claro, es una tasa de acierto elevadísima para lo que se suele trabajar en estadística, y permitía precisamente eso, concluir cuál iba a ser todo lo que era la circulación de la población a partir de toda esa información. ¿no? Entonces, claro, esto luego puede tener, eh, evidentemente, Uno, una utilidad enorme ¿no? para todo lo que supone ahora mismo cada vez que vamos a ciudades cada vez más grandes y tenemos que controlar mucho mejor cuál es el flujo de la, de la población para optimizar recursos por el tema de la contaminación. Entonces, este tipo de estudios, que como vemos no exigen nada, es decir, solamente exigen que, que puedas acceder a los datos, pero los datos ya están ahí, ya los estamos generando constantemente, permiten poder hacer este tipo de, pro, de profecías. ¿Y hasta qué punto funcionan estas otras aplicaciones informáticas que supuestamente controlando el día en el que has nacido te pueden predecir las enfermedades que vas a tener? Esto, esto es muy, muy interesante porque, el, a ver, esto sí que ya casi recuerda un poco a, a la astrología, ¿no? Es un poco como cuando te hacían la, la carta astral y de esto hay uno, hay un, eh, algunos estudios Eh, yo no he yo no encontrado tampoco demasiados, pero bueno, vamos a ver en qué quedan. Hubo uno que se hizo en el año se publicó creo que fue en el año dos y lo hizo la Universidad de Columbia. Entonces lo que hicieron eh, fue coger pues, una cifra brutal de datos, en concreto todo lo que eran las, las historias médicas, los expedientes médicos de, o expedientes clínicos de, de 1,7 millones de enfermos que habían sido tratados en un hospital de Nueva York, en el hospital presbiteriano, entre el año 1985 y el año 2013. Y lo que hicieron fue, con todo ese casi dos millones de, de expedientes clínicos, Eh, tratar de ver si había algún tipo de correlación entre la fecha de nacimiento de esos pacientes y mil 1688 enfermedades entonces eh, eh, efectivamente lo que encontraron fue que efectivamente había una correlación entre el mes en el que habían nacido determinadas personas y las dolencias que solían contraer o que tenían mayor tendencia a contraer Eh, esos individuos o sea que dependiendo del mes en el que tú habías nacido tenías más posibilidades de contraer determinadas enfermedades por ejemplo recuerdo que creo que era en primavera cuando eh, resulta que parece que la persona tenía mayor posibilidad de tener problemas cardíacos en cambio en otoño Eh, era todo lo contrario, parece que había menos posibilidad de tener eh, problemas cardíacos pero por ejemplo sí que se notaba que había una tendencia a que los nacidos en otoño tuvieran un déficit de vitamina D entonces bueno, cosas de ese estilo, creo que por ejemplo en invierno eh, había también mayor tendencia a tener algún tipo de problema neurológico entonces claro, la cuestión está como decimos una vez que tienes esta correlación lo que se trata es de tratar de desentrañar cuál es la causa concreta Que está provocando eso que no por ejemplo en el, el tema que que no el donde se encuentra la luna o que esté marte en conjunción con venus eh, son más terrestres las razones no claro por ejemplo lo de la vitamina d pues puedes pensar que evidentemente si tú estás naciendo a lo mejor eh, justamente en unos meses donde tus primeros años de vida como bebé Eh, tienes menos horas de luz porque claro. naces en otoño naces hacia el invierno pues a lo mejor eso justamente en ese momento en el que estás desarrollándote que es tan importante pues te está afectando tu sistema inmunológico a la capacidad que tú tienes de producir vitamina d y eso ya te va a marcar para eh, el futuro ¿no? entonces eh, se trata de como digo de reducirlo a esos términos evidentemente eh, claro esto estamos hablando de probabilidades y de tendencias muy grandes entonces Eh, y también habría que decir que ellos también matizaban en el estudio que evidentemente están hablando de la población de Nueva York, donde además se pueden dar unas condiciones geográficas, unas condiciones, como decimos, eh, ambientales muy concretas, por la, por la contaminación, por, por eso mismo, por el propio ciclo estacional de horas que pueden tener el año, que puede variar mucho… Eh, porque además es un entorno urbano y no es un entorno rural, entonces a lo mejor pues también eso afecta eh, a la hora de, de no estar lo mismo en un medio natural que en un medio pues, tan eh, afinado como puede ser Nueva York. Pero bueno, lo importante es que por lo menos trataron de, de analizar este tipo de cuestiones y parece que se confirmó cuando estábamos trabajando, como digo, con casi dos millones de enfermos. ¿no? Pero bueno, esto eh, es un estudio que luego se ha tratado de correlacionar con otros más concretos que se han hecho en otros lugares de, de Europa. El otro día estaba leyendo un libro que se titula eh, Todo el mundo miente y que iba precisamente del Big Data, de cosas, y llegaba hasta el punto, por ejemplo, de que eh, una serie de expertos habían llegado a anunciar... Eh, que es lo que podía salir en las elecciones, en las primeras que ganó Obama, porque se habían estudiado los datos de la utilización de luz, de la forma de la utilización de la luz. Tenían los datos de las eléctricas en algunas ciudades de Estados Unidos y con eso sabían una serie de cosas y tenían una base documental de decenas de millones de personas suficiente para saber qué iban a votar unos y otros en función de otra serie de búsquedas que habían efectuado en esas zonas. Eh, eso es mucho más exacto y mucho más eh, puntual de lo que puede ser una encuesta electoral. Sí, es que hay veces que son factores que, que uno no, no los tiene en cuenta, en principio... Y, sin embargo, que sí que están incidiendo en las conductas de, de las personas. Por ejemplo, eh, un poco parecido a lo que tú estás comentando. Hay una serie de aplicaciones que se están utilizando ya en muchos departamentos de, de policía. Por ejemplo, mira, habéis estado hablando justo de Atlanta. Y en Atlanta, en muchos departamentos de policía de Atlanta, también de Los Ángeles y de otras ciudades de Estados Unidos, se está utilizando una aplicación que se llama PressPol, que lo que trata es precisamente de predecir eh, dónde se va a quebrantar la ley. Entonces lo que hacen es que también manejan como un histórico de los diferentes delitos que se han producido en diferentes áreas de, de las ciudades y en función de esos datos del pasado empiezan a ver más o menos por dónde pueden producirse y además qué tipo de delitos se van a dar en esas mismas zonas en el futuro. Esto pues muchas veces también eh, hombre directamente un policía que tenga olfato que tenga experiencia de haber estado durante mucho tiempo ejerciendo su profesión pues evidentemente llega a saber pues por ejemplo eh, que en el verano cuando se quedan determinados lugares eh, vacíos pues eh, hay mayor tendencia a que puedan cometerse determinados robos eh, determinados eh, negocios que a lo mejor estén aislados pues evidentemente pues, son susceptibles también de que puedan sufrir determinados delitos pero es que esto eh, afina más. Porque este tipo de aplicaciones, por ejemplo, pueden eh, entender o, o darse cuenta de que hay una correlación en, por ejemplo, que, sea, que haya una determinada farola estropeada o que de pronto haya una calle que haya sido cortada por una obra y que al cortarse la calle ha cambiado el flujo del tráfico o el tránsito de las personas y de pronto una calle que antes era como muy concurrida, de pronto se convierte en una calle peligrosa. Uh -huh. Entonces, claro, cruzando toda esta información, empiezas a detectar puntos de riesgo O puntos peligrosos que antes no tenías. Y entonces, claro, la aplicación te empieza a decir, oye, aquí hay que reforzar un poco con patrullas estas zonas para evitar que, que se produzca el delito, ¿no? Entonces, claro, son cosas, como tú decías, pues muy, muy sutiles, ¿no? Que a veces no te das cuenta de que pronto una farola estropeada, pues evidentemente está generando unas condiciones que pueden fomentar el, el que se produzca ahí un atraco, ¿no? Hay un oyente nuestro, eh, con Almadía Rosa Vientos, eh, nos lo dice, eh, en Aves Almadía Rosa Vientos, que dice que todo lo que estás contando le suena horrores a una trilogía, o a un libro de Isaac Asimov, que se titula La Fundación. No es casualidad, ¿no? Claro, fíjate, ahí en La, en la Fundación, que además es una novela que yo leí pues, hace muchísimo tiempo y que me, que me enganchó, bueno, una novela, son una saga de novelas, uh -huh. son tres novelas, Y, y Fundación, es, eh, claro, la escribió Isaac Asimov en los años 50, la empieza a escribir, y él, eh, uno de los elementos centrales de Fundación es lo que se denomina la psicohistoria, que tiene un protagonista que se llama Harry Sheldon, y, y es un poco lo que estamos comentando, él lo que partía es que si se tenía muchísimos, muchísimos datos seríamos capaces de conocer por dónde iba a funcionar, con cuál iba a ser un poco el destino, el comportamiento de las grandes sociedades, ¿no? Eso sí, él lo que decía, y había como dos reglas sabéis que Asimov, pues siempre en, en sus novelas suele meter mucho esto de las leyes ¿no? de, de los robots y cosas por el estilo él decía que la psicohistoria para que funcionara y esto es da también mucho que pensar, ¿eh? decía que había dos reglas básicas para que funcionara uno era que había que tener un volumen enorme de datos, de, de, de las personas y también de cómo interactuar actuaban entre sí, ¿no? es un poco lo que comentábamos antes con los móviles o lo que comentábamos antes con los expedientes clínicos no estamos hablando de millones de, de, de millones de datos él además lo, lo planteaba en un, en un escenario muy futurista ¿no? era una novela de ciencia ficción enfocada hacia el futuro donde realmente la tecnología había permitido acumular todo ese tipo de datos, pero había una segunda regla que es muy interesante y a la vez muy inquietante y es que para que se cumplieran todas las predicciones de la psicohistoria las personas no tenían que conocer, las personas cuyos datos se estaban utilizando, no debían conocer en ningún momento cuál iba a ser el destino de esa sociedad. Porque evidentemente en el momento en el que tú conoces la profecía o la profecía se hace pública, es posible que tú puedas ir contra la profecía, aunque sea simplemente por fastidiar. Pero ya eres consciente ¿no? de que puedes eh, contravenir, ¿no? torcer ese destino que se te ha marcado. Por lo tanto, lo que crea esto es que puede haber personas que conozcan el destino de la sociedad pero no lo pueden revelar porque entonces no se cumple ese destino. Y eso, claro, ya genera también una brecha en cuanto al conocimiento del futuro que pueden tener, que podemos tener en la sociedad. ¿Y en manos de quién dejamos ese conocimiento del futuro? Porque a lo mejor eh, imaginemos que el futuro es esperanzador, pero no interesa que la gente lo sepa, porque entonces si lo sabe, a lo mejor empieza a comportarse de una manera distinta Para, bueno, se relajan o no se aplican tanto, o lo que sea, y de pronto algo que en principio estaba pronosticado científicamente que iba a ser un futuro dorado, resulta que por nuestra confianza nos lo cargamos. Pero claro, hay quien se pueda aprovechar de que sabe esa información. Esto es como jugar a la bolsa y saber qué acciones van a subir, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ser malos. ¿Cuál era la profecía exacta según el cálculo matemático, y volvemos al principio, de este profeta de la historia del, del Peter Curtino Cartín Pues, bueno, es lo que comenta, y yo digo que el mecanismo es un poco... Es, es interesante, porque él lo que dice es que, periódicamente, las sociedades como que se manejan sobre tres elementos importantes, por lo menos en Estados Unidos. Uno son las élites, que él habla, pues, de en torno al 1% de la, de la población, evidentemente, que son los que tienen el mayor control sobre los recursos económicos y también sobre la política. Luego está la población en general, que es, pues, la, la mayoría de, de la sociedad norteamericana, y luego también está el Estado. Entonces, lo que comenta es que el sistema que va provocando periódicamente estas crisis, que prácticamente como si fuera una especie de, de latido oculto ¿no? de la de Estados Unidos, como si hubiera hay un corazón que de pronto está, entra en sístole y diástole y cada 50 años se produce este, este problema. Pues lo que él comenta es que ocurre más o menos lo siguiente. Cuando hay periodos de bonanza, eh, el Estado evidentemente crece y tiene como más recursos para repartir. La élite evidentemente participa de esa tarta porque gran parte del patrimonio económico de los poderosos depende del Estado. Y claro, a partir de ahí, eh, luego se empieza a producir una ese, ese proceso de, de enriquecimiento, lo que empieza a provocar también es una brecha mayor entre los ricos y los pobres. Y él ya lo ha ido detectando, él ha ido detectando y da cifras concretas de cómo han ido aumentando el número de mil millonarios justamente en, lo, en los momentos en los que pasamos la última crisis. Pero claro, cuando se produce una contracción del Estado, eh, hay menos recursos para repartir, hay menos contratos eh, para repartir, la élite de pronto ha crecido, pero la tarta se ha achicado. Entonces, eh, lo que ocurre es que hay gente dentro de la élite que se queda fuera de ese reparto. Y lo que ocurre ahí es una competición entre miembros de la élite, entre los que están dentro, digamos, del club de los privilegiados y de los que están fuera. Bueno... ¿Qué es lo que ocurre? Que estos que están fuera tratan de apoyarse en la masa social, que está desfavorecida, que ha visto cómo se ha aumentado esa brecha social, de gente que también durante el tiempo de bonanza ha crecido, por ejemplo, él habla de que, hay, de que puede haber una sobrecualificación, gente que tiene máster, doctorados, que ha crecido mucho en eh, su formación y que sin embargo no ve eh, respaldado por su éxito profesional, porque no lo hay, porque los recursos son limitados, y entonces se queda también frustrada. Pero en principio deberías incorporarse a la élite, pero ya no hay sitio. Bueno, pues de esa parte de la élite que, como digo, está fuera del club, es la que va a tratar de aprovecharse de la masa social, de los desfavorecidos, se va a poner al frente de la manifestación, porque aun siendo hijos del sistema, no están en el sistema privilegiado, no están en la cúspide. Bueno, él sitúa, ya ahora con el tiempo en estos análisis, sitúa dentro de ese, de ese grupo de, de gente que está fuera del club, pero son de la élite, a Trump. Y evidentemente él dice que Trump lo que hizo fue, siendo un hijo del sistema, porque es un multimillonario, lo que él se presenta como antisistema. Y se ha estado apoyando en una gran capa de la sociedad, de los desfavorecidos, que efectivamente estaban desfavorecidos, se sentían también orillados por, por un montón de cuestiones que, que ha ocurrido en los últimos años, para enfrentarse a sus otros compañeros o antiguos compañeros que estaban ahí, dirigentes so eh, políticos y económicos de la sociedad, para ponerse en las riendas del aparato político del Estado, ¿no? para llegar a la Casa Blanca y desplazar, desalojar... A los otros ¿Qué es lo que estaría ocurriendo ahora bajo la opinión de Tarkin? Que ahora los que han sido desplazados, la élite que ha sido desplazada de la, de la Casa Blanca por Trump, está aprovechando también la situación y con unas elecciones a la vista para tratar de, eh, de, bueno, de volver a imponerse. Y entonces, en esa tensión, entre, sobre todo, y es lo interesante, una tensión que ocurre en la cúspide social, pero que se traslada al resto de la sociedad, es donde, periódicamente, él detecta estos movimientos cada 50 años, que vendrían, como digo, sobre todo de arriba abajo, más que de abajo arriba. Evidentemente, influye que abajo allá problemas de diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano, de que haya eh, paro, de que haya eh, deslocalización de empresas, ¿no? de efectos de la, de la globalización desigual, de que haya racismo, ¿no? de que haya desigualdad, todo eso influye. Pero los motores que digamos o los detonantes que disparan esas situaciones bajo su punto de vista vendrían en esos momentos de tensión entre las élites. Si las élites se mantienen homogéneas, se mantienen controlando además el Estado fuerte, por mucho problema que haya en la base social, no llega a ver estos estallidos de inestabilidad como ocurren, o como está ocurriendo ahora mismo en, en Estados Unidos una historia apasionante, profecías eh, científicas, Ay, son profecías eh, pero tienen un carácter científico lo estamos contando aquí, lo hemos contado aquí, en el Círculo Secreto con Juan José Seferro, gracias esta mañana